Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan motomaníacos? Bueno, aquí arrancando en una nueva edición d e d i c a d o al programa El Mundo del Motociclismo. Estamos por FMINDI ROC k 1047 en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nos pueden sintonizar por www.caballosdemetal.com.ar y también estamos、eh, por Twitch. También estamos,、eh, y también estamos en vivo por el Instagram de FMINDI ROC k y estamos por Motomaníacos en Facebook. Bueno, amigos, hoy tendremos lo siguiente: entrevista con Hernán Buesas, piloto d e Superbike Buenarense. Bueno, charlaremos un poquito de la última edición de la categoría en Bahía Blanca y algunas cositas más de, de lo que él está realizando en esta competencia. También tendremos a Frank de Agrupación de Motos de Peguajó, que se viene este fin de semana. Estuvo postergada la fecha anterior por diferentes cuestiones, así que este, este dos, sábado 2 se realiza el evento la inauguración del monumento. Y el almuerzo en Peguajó, y con la presencia de Gustavo Morea. Bueno, sorteo de una moto cero kilómetro y muchísimas cosas más para disfrutar este gran fin de semana. Que todavía siguen abiertas las reservas para comunicarse y conseguir su tarjeta. También tenemos a Fido de Patriada de Punta Alta.、Eh, va a estar, estos chicos están、eh, fin de semana también de evento, así que estaremos hablando con Fido y nos va a dar detalles de lo que van a realizar este fin de semana en Punta Alta. Y tendremos también a Néstor de Cochico. Se viene un nuevo moto asado、eh, en esta localidad. Así que, bueno, eso es lo que estaremos el día de hoy.、Eh, les quiero recordar, antes que nada, para arrancar, que、eh, Motosequitas i n d e p e n d i e n t e Desarrollo se s t á realizando su moto asado el 10 de mayo en Tres Arroyos a las 13 horas. El lugar es p a r a d o r Colifa, ruta 3, kilómetro 496 en Tres Arroyos. El menú Parrilla a Las Brasas con guarnición de papas y ensalada. Para compartir, incluye una consumición. El valor de la tarjeta es de 39 mil pesos. Las tarjetas son limitadas y anticipadas. Las reservas al 2983-457017. 2983-407709. Así que bueno, l o s esperamos para disfrutar un domingo distinto aquí en Tres Arroyos con los amigos y nuestro grupo m o t o c i c l i t a s Independientes de Desarrollos para algo distinto y. Y compartir como siempre con toda la gente de, del mundo del motociclismo. Bueno, amigos, arrancamos como hacemos siempre: la tandita publicitaria, gracias como siempre a los a u s p i c i a n t e s que nos dieron la mano para estar aquí en el programa.、Eh, y luego un breve tema musical y arrancamos con el desarrollo del programa. DC Motos. Taller mecánico de motos en general. Escáner multimarca. i n y e c c i ó n electrónica. Contacto 2983-50-6161. Tres, tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo. Venta de insumos veterinarios de pequeños y grandes animales. Avenida Libertad 697. Tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo.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 2983-5690-54. Zeusmi v e t h Veterinaria especialista en oncología de pequeños animales. Cirugía y tratamientos oncológicos. Servicio de citología. 25 de mayo 1077. 2983-64-1836. Médica veterinaria Leonela Falsetta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. レコド、a m i g o que m o t o m a n í c o s la repetición se realiza los días sábados a las c horas. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, amigos, arrancamos con el desarrollo del programa.、Eh, tenemos en comunicación a Hernán. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andas, Marito? ¿Todo bien? Bien, bien. Hernán, un gusto tenerte aquí en el programa, como siempre. Bueno, igualmente, un,、eh, un gusto de participar. Bueno, genial. Bueno, Hernán, este, desarrollaron la segunda fecha en Bahía Blanca. Contame cómo fue. ¿Cómo arrancaste el, el viernes y cómo fue el desarrollo del fin de semana? Bueno, fue primero una, una, una jornada típica porque con un tema de que había una. Un, ¿Cómo es? Un, un, un, una alerta. Una emergencia. Una alerta meteorológica、Exacto. de. c o n el tema del viento y lluvia y demás,、eh, se adelantó un poquito la, la actividad para el sábado, para, para, para no tener que participar durante el domingo, porque se volaba todo y frío y, y llovizna, y bueno, en fin. Así que fue un poco atípica, tuvimos que adelantar mucho.、Eh, el viernes estuvo un día fantástico,、eh, donde bueno, la pista estaba un poquito sucia porque faltaba un poco de uso y demás. Se fue limpiando con el transcurso de la, de la jornada. Y el sábado, ya en la mañana,、eh, ya con la pista en, en condiciones, b、bueno, u empezamos n o e a desarrollar lo que era la actividad oficial. La idea era hacer、eh, dos tandas de entrenamiento y la clasificación, pero con el tema del alerta a encima nuestro,、eh, definimos ya en la primer a tanda que la siguiente tanda iba a ser clasificatoria y que en vez de la clasificación íbamos a correr directamente la carrera. Así que, bueno, fue todas las corridas. Yo me había anotado en, do, en las dos categorías que estoy participando para, para sumar motos y demás, que es la, la Superbike, en la, que, en la que en realidad tengo apuntados los cañones, y la categoría de la Sonte 700, esta, o, o en realidad es,、eh, es por ahora e sol solamente s hay Sontes, pero es una categoría abierta de 700 centímetros cúbicos, con motos de menos de cuatro cilindros、eh, y hasta 700 centímetros cúbicos, donde participarían la CF Moto. De origen chino, la Sontes de origen chino,、eh, la, la MT-07 o la R7 de Yamaha,、eh, la Hornet de Honda,、eh, aparentemente la、eh, 660 de Aprilia, en fin,、eh, o sea, te, te, es, es un abanico muy grande de motos、eh, con, con, te diría, con. Con una característica promocional, ¿no? porque son motos relativamente económicas, que están preparadas,、eh, o sea, con, con, con el mínimo de preparación ya, ya admiten un ingreso a pista del moto de carrera. Entonces, bueno,、eh, la idea es ir sumando. Entonces, bueno, me anoté en ambas categorías, porque tengo un, también un, dentro del equipo hay unas o n t e s así que、eh, con intenciones de participar también el domingo, y más, más relajado y más tranquilo,、eh, eligiendo las tandas que iba a salir. La idea de participar en ambas categorías. Bueno, en fin, participé en, en, en todas las tandas de, to de las dos categorías, entonces terminé la, la, el, el sábado a la tarde、eh, semi-exhausto. ¿no? Pero bueno, en fin, estuvo muy bien. La, la, la idea era tratar de, de pelearlo más arriba en clasificación. Obviamente, que con la Sontes es una moto que no conozco y estoy recién haciendo mis, mis, mis primeras experiencias en, en, en esta. Es una moto muy divertida. Extremadamente rápida en paso por curva,、eh, con, una, con un ingreso fantástico, pero con poca velocidad final y con poca potencia. Ten en cuenta, Mario, que、eh, por ejemplo el Superbike ten, tiene 220-215 caballos y esta Sontes tiene 95, que comparado con la s 600 de toda la vida、eh, estamos más o menos unos 35-40 caballos por debajo. Claro, es un número importante de diferencia. Se nota, pero así todo, o, o sea, no deja de ser una, una categoría hiper divertida por dos razones. Primero, por el comportamiento propio de la moto, y segundo, porque la paridad que, que tenemos es, es fantástica. Entonces, se arman carreras、eh, entretenidas, donde todas las motos van iguales y todos los pilotos recién nos estamos poniendo de acuerdo con, con la categoría,、eh, salvo dos que siempre están por, por, por, por encima, que son pilotos de, de, de la talla de Lucho Ribordino、claro. o del mismísimo. El larva Mulet y demás, de gente que, que,、bueno, que, que tiene mucha experiencia y, y que son pilotos de toda la vida, que de promocional tienen poco y nada, pero bueno, están, están, están en esta categoría que, la, que, que no hacen otra cosa que, que enaltecerla. Así que está, está realmente muy, muy bueno. Bien, y bueno, yo estuve bueno, en Bahía,、eh, en, perdón, en La Barría, estuvimos mirando ahí que bueno,、eh, algunas motos、eh, como que entraron así, como viene n de fábrica, bueno, obviamente que. Hay que hacer un breve trabajo en relación y algún par de cositas que se pueden tocar para, para que cambie ¿no? en, en el circuito. Y bueno, todo el mundo está aprendiendo también lo que es la categoría en sí, porque bueno, sacando a esta gente que, que está en otros niveles, los demás participantes tienen que trabajar un poquito más para lograr el resultado final, ¿no? Sí, pero es con las mismas herramientas para todo el mundo y son, son cuestiones básicas de puesta a punto, nada más, ¿no? hay... Diferencias en, en, en motores o en suspensiones o nada, porque ya la moto, como viene, viene apta para, para Para soportar las carreras y para tener comportamiento deportivo. Entonces, por reglamento y para justamente mantener los costos bien bajos,、eh, lo permitido es un caño de escape distinto,、eh, cambiar el carenado por un carenado idéntico al de fábrica, pero de fibras, eh, pedaleras eh, en, con una posición un poquito más racing. Y manillares con posición más racing y nada más. Bien, la relación no se puede tocar, la relación. Todas las relaciones, sí, pero eso tiene que ver con la puesta a punto, o sea, y eso es como uno se siente cómodo. Claro.、Eh, o la cortas un poquito, la alargas un poco, o sea, o entras en tercera o entras en cuarta,、eh, pero eso es, es comodidad o es, es donde uno se siente cómodo, el piloto. Pero no es preparación, eso, eso es、eh, simplemente un, un ajuste、eh, mínimo, que imagínate que una, una corona puede valer. Eh, no sé, 150 dólares、eh, contra una preparación que tiene un Superbike de, qué sé yo, de varios,、eh, varios miles de dólares. ¿no? Sí, me imagino que son otros números totalmente distintos. Bueno, que yo te comenté la otra vez, te consultaba en Olavarría de, del tema de la Sonte y bueno, ahí me, me decí l a s diferentes caballos de cada una. ¿no? Que bueno, nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, son dos cosas distintas. ¿no? Es, eh, la Moto 700 es una moto espectacular y una moto. Para sumar、eh, público, ¿no? que bueno, se sumen a, para la categoría, y, y el salto de mucha gente de 300 también, ¿no? que creo que es bueno. Exactamente, y o creo que es e s a más allá del, del público, sumar pilotos, ¿no? porque de la mano de, de los pilotos viene el público. O sea, en la medida que las categorías son más nutridas, más atractivo es el espectáculo, más público、eh, va a las carreras o, o, o asiste por, por, por, por televisión y demás, y esto hace un círculo. Eh, virtuoso, ¿no? De que esto nutre de mayor cantidad de pilotos, esto nutre de mayor cantidad de público y así hasta que esto termine siendo un, un, un espectáculo de, del tamaño del, del MotoGP. Exacto, sí, porque seguramente se van a sumar marcas,、eh, así que va a estar más nutrida y obviamente si entra otra marca china va, va a ser también algo interesante, ¿no? Para, para sumar para todos, para el espectáculo, para los pilotos, para todo va a ser interesante. Yo creo que sí. A ver, eh, eh, tengo, tengo, tengo o sea,、eh, información que CF Moto, que sería la competidora directa de, de, de Sontes, por, tanto por, por configuración de motor, que es un tricilíndrico, como por cilindrada y por, por, por, por nicho de mercado que apunta, que está con, un, con, con muchas intenciones de, de, de tener alguna política promocional, como la tuvo Sontes, de, de darle facilidades a los pilotos para que. Eh, las motos、eh, estén disponibles para la, para la pista、eh, a un precio completamente distinto que el, que el precio de venta al público en concesionario. ¿no? Genial, bien. Eh, bueno, eh, estuve mirando la transmisión en vivo por YouTube. La verdad, que、eh, para, para felicitar a la gente ¿no? de, que realiza el trabajo de acelerando,、eh, es una transmisión espectacular. Y bueno, han trabajado muy arduo también, como ustedes han tenido con la parte del equipo, también la, la parte técnica. Eh, muchísima actividad el sábado para meter todo ¿no? y poder brindar el, el espectáculo. Y bueno, en el MIR estuvimos mirando. Bueno, ahí hay una Ducati que, que hacía la, la diferencia, eh, eh, más que nada en recta, también me parece. Y bueno, justamente es eso、eh, el salto tecnológico y, y el, el avance que va teniendo la, la categoría、eh, que hace que las motos que reinaron、eh, anteriormente hoy. Eh, hayan tenido por ahí un, un retroceso con respecto al, al, al, al vasto avance de, de, por ejemplo, la Ducati que vos nombrás o la BM que también tiene, tiene un salto de calidad con respecto a lo que era anteriormente. Pero bueno, está disponible para todos, el que quiera y tenga la posibilidad, o sea, no, no está fuera de reglamento ni mucho menos, sino que es eso: es una moto que tiene un pequeño plus con respecto al resto.、Eh, Y bueno, y habrá que, que combatirlos con el mismo elemento, ¿no? O sea, el fuego se combate con fuego. Exacto. Sí, bueno, fue muy comentada、eh, bueno, la noticia de, de tu cambio de marca, de pasar de una japonesa a una italiana. Y bueno, le,、eh, lo escuchamos también que t e v i e r o n reportando ahí en v a l l a Blanca, que, que bueno, vas a, ya la próxima fecha ya va a estar con Ducati. Sí, sí, si Dios quiere, ya el próximo entreno ya la tengo en la pista. La moto la está trabajando en holandés. La tiene ya toda desarmada, fiel a su estilo. Totalmente, el holandés c o m o trabaja, ¿no? Impresionante. Sí, sí, es incansable. y Estábamos en la carrera y él estaba con la cabeza puesta en, el, sí, ¿no? en la preparación ya de la, de, de la, pro, de la próxima moto. <risa> Impresionante.、Eh, que la tenía él.、Eh, me amagó que me la iba a traer, para, aunque sea para mostrarla aquí. Y después, bueno, me dejó con las ganas porque me hubiese encantado tenerla con nosotros. Claro, hubiera、eh, sido linda tenerla.、Bueno, pues claro, aprovechó para, para dejarla ya medio preparada. Eh, en la gatera, como para agarrarla el mismísimo domingo a la tarde que él había llegado el sábado a la noche con el tema de, de, de, de, de, del adelanto de, de la fecha. El domingo a la mañana ya la tenía arriba del banco y la estaba empezando a, a hacer el desarme para la preparación de, de, de, de, del, del reglamento de suburba. Impresionante. Bueno, vamos a ver qué, qué suena, qué surge con esto, ¿no? porque obviamente imagino que el pilotaje debe ser totalmente distinto, en diferentes, en la posición de. De competir en una marca a la otra, debe ser distinto. Sí, a ver, yo tuve contacto con la moto, la probé, la verdad que me pareció que era un deporte totalmente distinto, así a ese, a ese nivel te hablo, ¿no? m i r a m o s me, me resultó una moto muy, muy fácil, una moto que no, no me cansó, no me, no me exige, es una moto con, con mucha entrada en, en curva, o sea, es una moto.、Eh, Te diría livianita, ¿no? La, la sensación es esa, que es liviana y que después t i e no e n p a t i n a la moto sale para adelante cuando la aceleras, la moto no pierde tiempo en, en, en, ¿cómo es? en enojarse y, y ponerse、eh, difícil de conducir, sino todo lo contrario, lo único que hace es ir para adelante y creo que ahí está ese plus, ¿no? Porque vos pensás que en la clasificación yo, yo clasifiqué con la pole position、eh, y le saqué medio segundo al resto de los chicos, pero tenía que ver más que nada con. Con, con la, la, la ventaja deportiva que tenía yo de conocer el autódromo versus a, a, a la poca experiencia que tenía el resto de los chicos en, en, en esa pista. Pero así todo le saqué medio segundo, ¿no? siendo la p o l e Ya en la carrera, que fue minutos después, y ellos por detrás mío entendiendo por dónde yo circulaba y demás,、eh, la, la diferencia de, creo yo, la diferencia de moto hizo, hizo una gran diferencia. ¿no? O sea, fue, la, fue la que marcó. Eh, si bien yo tuve un pequeño bache, con, que me encontré con, con Maurito Tomé, que venía de una, de, una, de una lamentable caída que no le pasó absolutamente nada, pero bueno, lo relegó en, el, en, en, el, en la pelea por, las, por, los, por los puntos de, de adelante.、Eh, me lo encontré en la tercera o cuarta vuelta, me desconcentré, la verdad, porque Mauro, si bien era un rezagado, o sea, o tenía la condición de un rezagado más,、eh, no lo era porque era rápido. Eh, entonces, medio como que me desconcentré,、eh, les mostré un poquito más el camino a los que venían atrás mío, me pasaron y, y tuve un bache que se ve en los tiempos que fui haciendo,、eh, que me costó 4 o 5 vueltas recuperar、eh, y que de hecho los, los, las mejores vueltas mías fueron sobre las últimas 2 o 3 vueltas de carrera. Así que,、eh, que en realidad, si yo no hubiese tenido ese bache, probablemente hubiese podido、eh, por lo menos aspirar a ganarle. Pero, pero sin duda que en el, en el momento que, el, que, que la Ducati se puso a la par mía,、eh, en, en la aceleración es, es tremendamente contundente. ¿no? No, no había manera de, de, de que yo pudiese, pudiese seguirla porque tiene, tiene un, una performance completamente distinta. n o Qué bárbaro, espectacular. Bueno, sí, vimos la foto en las redes. Ahí está la, la foto que estuviste, estuviste en s s t t u v i e e Brasil también probando cubiertas, también, ¿no? eh, algo de. De todo un poquito, se la pasan este,、eh, 100% con el, con el motociclismo, están a full. Bueno, sí, eso tiene que ver con, con, con, el, con el aspecto pro, profesional nuestro. ¿no? Nosotros tenemos la, la, la, la responsabilidad de no solamente de vender las cubiertas para el campeonato, sino de, de, de estar capacitados técnica y, y, y, y prácticamente con, con el tipo de goma que nosotros vendemos. Entonces, bueno, fuimos a capacitarnos allá de Brasil. Eh, con, Marcelo, con Marcelo Barbaro. Y、eh, estuvimos ahí en el circuito internacional probando gomas de calle, gomas de carrera, motos de calle, motos de carrera, en un ambiente, de,、eh, la verdad, que superlativo.、Eh, y bueno, las probamos todas a fondo, ¿no? la goma y las motos. Así que bueno, eso creo que fue también el puntapié de, de, de, de, del, del deseo mío de, de acelerar el cambio. A Ducati, que yo ya lo tenía en mente, pero bueno, probé la Ducati la B4 allá, y la verdad que me, me, me pareció,、eh, como te dije hace un ratito, ¿no? me pareció otro deporte. Genial. Bueno, Hernán, este, lamentablemente el tiempo es tirano porque nos, tenemos poco tiempo, pero bueno, te agradecemos que hayas estado aquí en el programa. Te deseamos lo mejor para esta nueva etapa con, con el cambio de marca. Seguramente va a ser exitosa para vos y para todo el equipo Vankeulen, que siempre tiene una presentación de las motos y el equipo de primera, y bueno. Siempre con la buena predisposición cuando participamos y podemos estar compartiendo con ustedes el box. La verdad, que la mejor onda ahí en ese equipo y, y son todos gente de primera. La verdad, que para felicitar a todo el equipo entero. Ojalá, ojalá que, que, que sea con éxito, sea cual sea el resultado,、eh, ya es un éxito porque aprender、eh, y mejorar es, es, es ya el, el, el objetivo en sí. Así que todo lo que venga por, por, por, por delante a, a partir de ahí ya es un plus. Así que estamos hiper agradecidos. Y con respecto a lo que vos decís, de la, la, la, cómo te recibimos y demás, a vos o a cualquiera que quiera ir a compartir con nosotros o difundir este hermoso deporte, t i e n e las puertas más que abiertas. Y, y, y además, el agradecimiento es de parte nuestra hacia, hacia ustedes, ¿no? porque son los que difunden y nos hacen. Eh, mostrarle al, al, al, al público en general、eh, esta, esta pasión que tenemos y que nos ayuda y, y, y, en, y en gran medida ¿no? la difusión. Así que muchísimas gracias a ustedes y que claramente las la próximas fechas, si vos podés estar presente. Serás nuevamente recibido de la mejor manera y abierto para contarte, para, para charlar, para, para que nos cuentes vos un poco de cómo se ve de afuera y para que nosotros te contemos a vos cómo se ve adentro. ¿no? Totalmente, seguramente se va a dar esa posibilidad muy pronto. Así que bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo por el reportaje y por estar aquí en, en el programa. Al contrario, cuando, cuando ustedes dispongan, yo siempre estoy dispuesto a acompañarlos. Les mando un abrazo enorme y muchas gracias por la difusión. Muchas gracias, ¿eh? un abrazo. Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con Hernán. Hernán Buesas, piloto de Superbike.、Eh, que bueno, que venía contando su proyecto más interesante de esta temporada, que es el cambio de marca de, de Yamaha R1 a Ducati p a n i g a l e V4. Así que bueno, veremos más adelante ya con la moto en pista a ver qué, qué surge. Pero bueno, es un, un, un aparato súper interesante para el que le guste a l motociclismo, disfrutarlo y, y cambia muchísimo a la moto japonesa. Así que bueno, éxito para Hernán. En Motomaníacos en f m i n t e r o c k 1047. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bien, continuamos amigos con las entrevistas. En este caso lo tenemos a Frank de Peguajó. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Frank? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, perfecto. Bueno,、eh, vamos a hacerlo medio rápido porque tenemos el tiempo se nos va volando, pero bueno. Este fin de semana se va a concretar lo que es、eh, la iniciativa que tenían、eh, la otra vez que se tuvo que suspender por diferentes motivos. Este sábado 2 en Peguajó se realiza el descubrimiento a l monumento al motociclista y el almuerzo.、Eh, así que, bueno, súper interesante. Contanos últimos detalles para que la gente esté al tanto y, el, y obviamente, para las reservas, n o que la gente se pueda comunicar para conseguir su tarjeta. Exacto, sí, mira, este fin de semana aprovechamos que el viernes 1 de mayo es feriado, así que. que... El 2 hacemos la inauguración del Monumento al Motociclista. Va a estar en ruta 5, kilómetro 365, en la estación de servicio Shell, en la entrada a Peguajó. Viene Gustavo Morea, que es un referente del motociclismo, va a acompañarnos este, con Gustavo Morea. Viene toda la gente de Sanela también. Va a estar presentando el modelo nuevo que están trayendo, el 400. Va a haber un r o t e s en la puerta de la agrupación de motos. Va a estar la moto para probarla y otros modelos de la marca. Así que después, una y media, va a ser el tradicional lazado con cuero que hicimos durante tantos años. Va a ser en nuestra sede social. Así que están todas las expectativas para el evento y esperemos que sea un, un día de fiesta y realmente honrar a, a todos los motociclistas con este monumento que vamos a estar、eh, inaugurando el, el sábado 2 de mayo. Genial, espectacular. Bueno, sí, Gustavo le, le da otro, un marco importante ¿no? para, para lo que seguimos e l motociclismo. Gustavo es una, palabra, una persona que tiene mucho conocimiento ¿no? de todo este tipo de cosas. Y bueno, va, va a estar con ustedes, así que eso va a ser súper importante para disfrutarlo.、Eh, contanos el valor de la tarjeta y también este, hay un sorteo de una moto de r kilómetros, ¿no? Con, con, comprando, obviamente, comprando el bono. Vamos a tener, el valor de la tarjeta es $40,000,、eh, que incluye、eh, todo lo que es la, el, la entrada, el, el asado con c u e r y y el brindis.、Eh, ya están dispuestas las mesas, así que no hay que traer cubiertos ni nada. Y tenemos un sorteo de una z a n e l a 110 0 kilómetro que va a ser este, en el momento del almuerzo, es decir, que la moto sale o sale en ese momento. Y bueno, agregamos un, un elemento más como para recibir a todo el mundo que quiera venir a, a visitarnos y lo esperamos con los brazos abiertos porque pensamos que va a ser una verdadera fiesta este evento. y... Sumado a eso, te digo, vamos a tener la posibilidad de manejar la, la moto nueva que está trayendo Sanela. Eso se va a hacer en la puerta de, de la agrupación. Así que, que está todo dispuesto para, para que sea un día de fiesta. Genial. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono para las reservas: 2396, perdón, 621923.、Sí. Es el número de Sergio.、Eh, ahí se pueden sí, sí. comunicar para. Conseguir su s tarjeta s、sí, y el valor del, de la moto es、eh, 10 mil pesos, ¿no? El sorteo de la moto, sí, el bono. El valor del sorteo de la moto es 10 mil, es decir, que si quieren el almuerzo más el sorteo son 50 mil. Bien. Eso hacen una transferencia a motos de pegua y después le envían el comprobante a Sergio y ya quedan habilitados para este, participar del sorteo y del almuerzo. Bueno, genial, espectacular. Bueno, vamos a seguir compartiendo a través de Motomania, como lo hemos hecho desde que arrancamos con la primera comunicación con ustedes. y que bueno, se había suspendido, así que seguimos compartiendo de la publicación. Y bueno, para que la gente se sume para este gran evento de Peguajó, que es súper interesante:、eh, ese monumento, el descubrimiento del monumento y el, y el almuerzo. Así que se va a sumar bastante gente.、Eh, l e deseamos lo mejor para que sea un gran este sábado para ustedes. Que han trabajado tanto para llevar adelante este, este, este evento, ¿no? Perfecto, mira, yo le agradezco mucho a Motomanía, este, porque viste que los que andamos en moto somos un, un clan, una tribu especial, así que, que en el momento que llega alguien a visitarnos, ya te sentí hermano. Y disfrutar vivencias, rutas, anécdotas, y bueno, de eso se trata: de juntarnos, de pasar un momento bueno, de disfrutar. De, va a estar muy lindo el clima para ese día, así que qué mejor que venirse a p e h u a j ú para este, esta fecha tan especial, ¿no es cierto? Genial. Bueno, Frank, te convocamos para la semana que viene para hacer la reseña, si te parece, así charlamos de, de lo que han vivido, y bueno. Lo que quieras agregar para agradecimientos o la gente que h a a de diferentes lugares, si querés comentar la gente que participó, así que. Y también estamos en comunicación bueno, la semana que viene. Mirá, la, la lista de a g r a d e c i m i e n t o es muy grande. Este, solamente decir que Peguajó los va a recibir. Nuestra institución es una institución de, de puertas abiertas. No hay distinción de. De moto, ni de cilindrada, ni de modelo. Somos todo un grupo de, de entusiastas de hace un montón de años que estamos acá para recibirlos, como hicimos tantos años con la Fiesta Nacional de la Moto, que la pudimos realizar durante más de 20 años. Así que, que aquí estamos y muchas gracias a ustedes por difundir todas nuestras inquietudes y nuestras actividades. No, es un gusto, Fran, un gusto poder colaborar con ustedes para que la gente se sume.、Eh, somos este, también una colaboración desde el programa que, que trata de ayudarlo para que ustedes también tengan la gente que、eh, se sume para este evento. Así que, bueno, te mando un abrazo muy grande. Y bueno,、eh, seguimos compartiendo la información para las reservas si se quieren comunicar la a la gente. Así que nos、okay. comunicamos la semana que viene, Fran, con, con la reseña del evento, si te parece. Buenísimo,、che. te agradezco muchísimo y nos hablamos la próxima semana.、Gracias. Un abrazo, un abrazo, Fran. Gracias igualmente. Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con Fran del grupo de motociclistas de Peguajó.、Eh, hacemos una breve reseña.、Eh, se va a descubrir un monumento al motociclista a las 10.30 horas,、eh, este próximo sábado 2. Y también se realiza el almuerzo en la sede de esta agrupación en Gutiérrez 1884. Las tarjetas tienen un valor de 40 mil pesos. Va a estar presente Gustavo Morea. El bono contribución de la moto 110 es de 10 mil pesos. Y el número de teléfono 2396-621923 para comunicarse y conseguir su tarjeta. She drives me Out of my head, you know she drives me Out of my mind, you know she drives me Out of my head She talks to birds, she talks to Aegis She talks to trees, she talks to bees she, she don't talk to me Talks to the rainbows and to the seas She talks to trees, she don't talk to me She's a little lost girl in her own little world She looks so helpless, she looks so sad Oh, oh yeah, oh oh yeah She's a little lost girl in her own little world I d like to help her, I d like to try oh, oh, 俺たちの人たちに会うこと Exacto, en、bueno. realidad soy de Trinkelauken. Ah, bueno, sí que, que tenemos, este, tenemos varias localidades ahí. Sí, hace unos o c h o nueve años que estuvimos en Sariqueló, que fue donde arrancamos con esto de, de los eventos y los asados. h Dime el favor, recordame tu nombre que no, no, no, lo, no lo tengo anotado acá: Néstor, Néstor. Tortelín. Estaba seguro que era Néstor, pero bueno, no, no, no quería <risa> meter la pata. No hay problema, no che, hay problema. Sí, Néstor, bueno, genial. Este, era para que hagamos una breve reseña de lo que va a ser este, este evento que van a desarrollar、eh, ustedes el 3 de mayo, la Juntada Motera. Bueno, contame brevemente qué consiste、sí. este evento. Bueno, antes que nada, te agradezco a vos por la oportunidad, la difusión, la pila, gana.、Eh, la verdad que no, no sabía, no estaba al tanto de tu programa ni de lo que hacían. Hoy me empecé a interiorizar. Y bueno, antes que nada, felicitarlos. Eh, a todos los que hacen, a todos los que laburan, la verdad que me encanta y bueno, se les agradece. Por no, lo es, menos. Es un gusto. Ya estamos en la tercera、Así、temporada que, acá con, con Dieguito. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno,、eh, te paso a contar un poquito lo nuestro. Lo nuestro arrancó como que no había. Éramos gente de moto s que crecimos con familias, hijos y demás. Y no encontrábamos eventos、eh, familiares con las motos. Entonces, entre los amigos empezamos a hacer. Juntadas de motos con un asado y con las familias. Éramos, aparte de, de motociclistas, la mujer, los chicos, o sea, más f a m i l i a r e s Exacto.、Era. Y bueno, se empezó a h a c e r cada vez más grande, cada vez amigos de un poco más lejos. Primero éramos en s a l i q u e l ó y t e r e n q u e l a u q u e n después Rivera, Darragueira, Pellegrini, Tres Lomas, Santa Rosa, Peguajó, Bolívar.、Eh, bueno, así. Y bueno, primer tiempo fuimos nómades. Y después bueno, tuvimos la oportunidad ahí en Cochicó que b u e nos n o abrieron las puertas para, para poder entrar a hacer el evento con ellos y bueno, tener un buen lugar, clima familiar, o lindo camping. Y bueno,、eh, nos arraigamos ahí. Y por ahí lo que sí nos marca, o sea, la diferencia nuestra es que más que organizarlo, supongamos lo hacemos. O sea,、Bien. yo cocino, mi señora me ayuda. s e a r más l i s t a o sea, somos、eh, desde el grupo, lo que s e a todos laburamos el evento. Claro, totalmente, sí, sí, le meten, le meten garra. Sí, sí, sí, nosotros, por ejemplo, gastronómicamente siempre tratamos de marcar algo especial para la gente. Esta vez tenemos una especie de, de chulengo móvil, que era una cisterna、eh, enorme, entran unos 120 kilos de carne ahí, a leña.、No. Que, bueno, dentro de ahí siempre hacemos unas comidas características, a veces o, o varios costillares al asador, o hemos cocinado al pozo, carne desmechada. Siempre gastronómicamente tratamos de, de, nada, de comer algo distinto para todos. Impresionante, espectacular. Qué Bueno, eso bueno, le ponemos ganas, le ponemos ganas sí. contame el lugar sí, que va、sí. a ser y el valor de la tarjeta. La gente, dónde se puede comunicar Bueno, la, tar la tarjeta, te incluye la entrada al predio. Porque, bueno, lamentablemente, como es un El camping es privado, o sea, cobran si no la entrada.、Eh, yo la incluyo en la tarjeta. La entrada con la tarjeta incluida te vale 45 mil pesos. Después, tenés entrada que hay escabeches y bueno, algo ahí para picar. Después de los asados, es totalmente a tenedor libre, que vamos a tener esta vez costillares y costillares de vaca, costillares de cerdo.、Eh, algo de música, tenemos el lugar,、eh, pan, ensaladas, que bueno, siempre tenemos ensaladas criollas, ajices picantes y demás, t a m b i é n eso、eh, gastronómico bastante. Genial, la verdad que bueno, imp ¿Sí? impecable eso. Es lo que nos esforzamos por tratarlos a todos en familia y bueno, y que se vayan con la panza llena y con haber compartido un buen momento. Totalmente, totalmente. Bueno, espectacular. Así que 45 mil pesos. ¿Dónde se comunica la gente para la, la reserva de tarjeta y hasta cuándo hay tiempo para comprarlas? Y mirá, estamos complicados con el primero de mayo con el tiempo, así que cuanto antes mejor. Bien. Si no, bueno, está el viernes.、Eh, si lo pueden hacer hasta el jueves mejor, pero bueno, el viernes también trataremos de. De resolverlo.、Perfecto. Se pueden comunicar a través del 2392-570039. Y si no, tenemos el Instagram que usamos para todos los eventos, que es、eh, asados.tortelli, con doble L. Bien, espectacular. Genial, Néstor. Así que está toda la data ahí para que la gente se sume.、Sí, para venir,、bueno. compartirlo. Vos también nos estuviste dando una mano, así que en el Instagram de la radio y todo también lo tenés. Sí, sí.、Eh, así que, bueno, nada, espero que algún día también a n d a r por tres arroyos y compartir algo con ustedes. Seguramente, cómo no. Movida que, que, alguna movida cerca que nos una, o algún viaje que ustedes se puedan hacer por acá también. Sí, cómo no. Acá siempre son, son todos más que bien recibidos, ya te digo. O sea, tenemos un poquito de gente de cada lugar que ya nos conocemos. ¿Vos sabés que una vez fuimos, hicimos una recorrida de tres días en moto y paramos en Guaminí, no fuimos a Cochico? Así que no conozco, cochico. Mi, bueno, tenemos a s i g n a t i r o pendiente. Sí, sí. No hay ningún、alguna. problema por acá. Y me dijeron、no、que un es un lugar muy lindo,、sea? el lugar también. Muy lindo lugar. ¿Sí? Quien sea de la audiencia que vaya a andar por acá o en otro momento que tenga de viaje y tiene que pasar por estos lados, si necesitan algo, simplemente saludar o lo que sea, también están las puertas abiertas para lo que sea. En eso no hay ningún tipo de. De problemas, siempre tratamos de, de colaborarnos entre todos. Genial, bueno, Néstor, este, seguimos en comunicación y compartiendo lo que es el, que es el evento. Y bueno, este, estamos en contacto. Ojalá que bueno, sea todo como están planeando, que sea un éxito de gente. Listo, sí, sí, para todos, para todos, sí, tenemos varios eventos y siempre, bueno, que nos vaya hermoso y que sigamos disfrutando esta pasión tan linda que es la buena música y las motos. Un abrazo, Néstor, estamos en contacto. Dale otro para ustedes. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, amigos,、eh, ahí cerramos la entrevista con Néstor.、Eh, se viene el moto asado,、eh, la juntada motera en Cochicó. Así que ahí dejaba el número de teléfono 2392-570039 para、eh, comprar las tarjetas de valor de 45 mil pesos. Música Bueno, eh, transmitiendo por Eh, Twitch, que me olvidé de decirlo, Twitch. Estamos en Facebook Motomaníacos, en Instagram、eh, de Femindirock y www.caballosdemetal.com.ar. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. <risa> bueno, amigos, la última entrevista del día de hoy lo tenemos a Fido、eh, de Punta Alta. Hola, Fido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andas? Gracias, ¿Todo bien? No, un gusto, Fido, tenerte aquí en el programa. Gracias, Che. Bueno, Fido, se bueno. viene el motocampe de Patriada MC, ahí en Punta Alta. Exacto. Bueno, contame con un poquito、pequeños. a ver qué, qué va a encontrar la gente este fin de semana y cómo hace para comunicarse con vos para las tarjetas o cómo se maneja todo. Bueno, estamos en las redes, estamos en Instagram como Patriada MC.、Eh, el motocampe es,、eh, empieza el primero de mayo. Con、bueno, la apertura del camping para las m o t o v i a j e r o s que vienen de lejos.、Eh, el día 2 es todo el evento. Tenemos sorteos, bandas,、eh, servicio de cantina, el, el, todo el p r e v i o abierto.、Eh, ¿Qué más te puedo decir? Está abierto al público. Espectacular.、Eh. Genial. Estaba desayuno, mirando acá la data de 30.000 pesos, tiene el valor, ¿no tiene es cierto? Sí. Exacto, eso es para la, la, la, los, los tres días. Los tres días,、sí. que incluye una consumición una sí, dos, dos,、eh, dos patis, dos y una bebida. Sí, vendrían a ser dos pati, dos choripan e s y una bebida, un agua s ú p r i s a d a una cerveza. Genial, espectacular. espectacular. ¿Cuánto hace que se viene realizando ¿Qué el motocampe,、es? Fido? ¿Eh? ¿Qué, ¿Cuánto hace que se viene haciendo el, el motocampe? ¿Cuántos, ¿Cuántos años hace que está haciéndose? Este、es el primero, a h、ah, el primero, v á a m e n Hemos hecho, sí, otras cosas, pero. e s t e es el. Claro, otro tipo de evento que han nosotros, realizado. Sí, que nosotros, para... sí otro más de evento más chico. sí. Bien, espectacular. Bueno, así que esta es la primera、sí. vez que es en el Moto a Campe. Sí. Genial. Bueno, Fido, este, así que, bueno, me imagino que estarán con expectativa de, de recibir bastante gente, que bueno, en la zona hay un montón de. De m o t o c i c l e t a s y grupos que se van a sumar seguramente para pasar un fin de semana espectacular con ustedes. Sí, hemos invitado a todos los de la zona. Han llamado d e s e lejos también del lado de Neuquén, que también se van a alargar. Mira、eh, vos, bien. Tres arroz, seis,、eh, con. Eh, ¿Qué más? <risa> también hay uno que se alargó de corriente, así. Ah, que... bueno, van a tener de todos lados. Sí, también está bien. ¿Por ¿Sí? ya te le h confirmado ver, Tres Arroyos, gente? Sí, también tengo. Mirá. e a r Genial, espectacular. Bueno, Fido, acá estaba mirando el número de teléfono: 2932-533320. ¿Está correcto? Exacto, ese es mi número de contacto.、Eh, ahí pueden mandarme WhatsApp y yo les contesto. Espectacular.、Eh, ¿Esto tiene que ser anticipado o en puertas son los 30.000? No hay problema. También se, se, se puede sacar. Genial. Bueno, este, Fido, no sé si querés agregar alguna cosa más, pero bueno, creo que dimos toda la información este, de lo que va a ser el evento y pasamos lo, los datos, el del valor y los números de teléfono para comunicarse. Creo que está todo bien explicado. Sí, sí,、eh, va a ser como, un, como otro Motocampe, también, viste, con bandas, eh, puestos, eh. Invitamos a, la, invitamos a la gente también y, y para que conozca como lo, que es lo que es el motociclismo, a la gente común.、Eh, claro. Y así, está abierto al público. Genial. Bueno, ojalá que los acompañe el tiempo, que sea un fin de semana espectacular.、Eh, así que bueno, te deseamos mucha claro, suerte y bueno, un saludo para todo el, toda la gente de Patriada. Bueno, che, mil gracias y gracias otra vez. No, un gusto, Fido. Estamos sin comunicación, así que bueno. Lo mejor para ustedes. Bueno, gracias y los esperamos. Dale, un abrazo, Fido. Gracias a la voz, Che, y un abrazo también. Cuídate, Che. Nos vemos.、Chao. Bueno, amigos, cerramos la entrevista con Fido de Patriada, hacemos la tandita publicitaria y ya los últimos minutos de Motomaníacos.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 La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Bueno, amigos, vamos cerrando el día de hoy. Motomaníacos. Tengo para comentarles、eh, el Moto a Campe de Patriada, que recién hablamos con Fido.、Este、viernes, sábado y domingo.、Eh, Les recordamos el número de teléfono 2 9 3 2 53-33-20, eso en Punta Alta. Los amigos de Agrupación de Motos Peguajó, inauguración del Monumento al Motociclista y el almuerzo. Se pueden comunicar al 23-96-62-19-23 a Sergio para、eh, las tarjetas. Tengo para la semana que viene,、eh, 8, 9 y 10 de mayo, v i c l i c u n Track Day,、eh, organiza Sebas Porto y La FIN Latin o a m é r i c a i n s c r i p c i o n e s www.entradaweb.com.ar en San Juan. Tenemos、eh, en Erdens Enderson, Motazado, 2026, 9 y 10 de mayo, en Provincia de Buenos Aires, valor de la tarjeta 50.000. Se pueden comunicar al 23 14 53 43 48. Colabora la municipalidad de Hipólito Irigoyen. Tengo.、Eh, Les recuerdo, el Motosau de m o t o c i c l e t a s Independientes Desarrollos d e se va a realizar el 10 de mayo、eh, a la hora 13 en el Parador Colifa, ruta 3, kilómetro 496 en t e s a r r o l l o s El menú, parrilla a las b r a s a s con guarnición de papas y ensalada para compartir, incluye una consumición. El valor de la tarjeta 39 mil pesos. Las tarjetas son limitadas y anticipadas. Reservas al 2983-457017. 2983-407709, los esperamos. Bueno, creo que hemos compartido bastante información el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Tengo unos saluditos acá que lo anoté recién. A la b a s c a de Necochea, le mandamos un abrazo muy grande. Y Axel de Pringles, que b u e nos está escuchando en el campo, así que le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, estaremos respondiendo todos los mensajes de acá que nos, nos compartieron acá en, en las redes sociales. Los saluditos los estaremos respondiendo ahora en breve. Así que bueno, agradecemos siempre a Diego la operación técnica.、Eh, estuvimos transmitiendo por diferentes lugares: por、eh, Twitch,、estuvimos、en s s t u v i m o e www.caballosdemetal.com.ar, en, F... en Indie Rock por Instagram y en Facebook Motomaníacos. Así que bueno, una breve reseña de todo lo que hay este fin de semana para que compartan ustedes y participen. Así que este, metemos un breve temita musical, una cortinita y ya cerramos, ¿no? Quedó pendiente la juntada motera en、eh, Cochicó. El valor de la tarjeta es de 45 mil pesos, 23 92 570039 para comunicarse y conseguir su tarjeta. Bueno, hoy tuvimos a Hernán、eh, de Bahía Blanca, piloto de Superbike. Lo tuvimos a Frank de Agrupación de Motos Peguajó.、Eh, desarrollan este sábado su evento. También estuvo Fido de Patriada de Punta Alta, se viene el Motocampe 1, 2 y 3 de mayo. El Predio Club Rosario Puerto Belgrano. Y también tuvimos a Néstor de Cochicó para el Motosado que se desarrolla el 3 de mayo. Así que bueno,、eh, bastante información compartimos con ustedes. q u i e r o que hayan, hayan disfrutado del programa.、Eh, siempre trabajamos y buscamos información para que ustedes estén al tanto de todo lo que se desarrolla aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, un gusto que estén aquí compartiendo con nosotros el programa. l e mandamos un abrazo muy grande. Para los que el fin de semana viajan, l e deseamos buenas rutas. Como siempre, usen el casco. Y bueno, amigos, un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene con más motomaníacos. s c h a u c h a u